Bueno, éramos los de esto, me suena Bueno, vamos a poner un poco el tono, ¿no? Sí. Bueno, éramos los de esto, me suena de esto Y desde hoy suena. somos los de Espacio en Blanco Espacio en Blanco Con el miedo que nos da a nosotros Que se escucha esta sintonía, por cierto, que hay que cortarla un poco Larga, larga, larga, eh. larga. Bueno, que se escucha esta sintonía y giñarnos vivos eh. O sea, nos ha dicho la dirección que dejamos esto, me suena Y que nos vamos a encargar a partir de ahora del miedo Orden directa del Benigno Moreno de siempre Sí, de Benigno Moreno y de Santiago el, ¿Y el director el, el, el... el de los pelos, sí Han decidido que este es nuestro sitio, nuestro espacio Oye, el... ¿El nombre al final lo hemos podido cambiar? No, nada, nada, no me han dejado He intentado llamarlo Espación García claro, muy Por darle... Bien, claro. Después también he pensado Esto me blanco Esto me blanco me gusta más ¿eh? no, esto, esto me... Es, esto no, esto me... Mm. Bueno, pero nada Dicen nada. los jefes que no toquemos mal Bueno, ¿no? bueno déjalo eh, Venga, Alcurro Vamos a demostrar, pero, García Que somos unos profesionales Vamos, venga Se van a ir ustedes, pero que por las patas, porque tenemos si una ristra de psicofonía Buah. que ya quisiera Buah. el mismísimo Miguel Blanco en Este. En persona. La primera. Y esa portadora era de Ciana, es decir, de la radio. Bien, eh, en un momento dado, eh, bueno, yo estaba ya cansado, iba a pagar ya porque tenía un dolor de cabeza con tanto ruido, era tremendo, ¿no? Y en ese momento eh, aparece, eh, bueno, yo pregunto, eh, ¿por qué no recibo hoy nada, no? Porque...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 dice la voz, ¿eh? Es muy curiosa. muy curiosa. aquí no hay radio, no, no poco voz. trabajo, me cago en la psicofonía si vamos aquí desde por la mañana. Desde las 10. Ah, Quítame a Miguel Blanco claro, en bueno, que, pues, que ya no suyo. ¿no? pero claro. vale. Bueno, ponme la de Belme donde estado de las caras. Venga, va, Venga va. ¿Qué es lo que necesitaban esas caras para salir fuerte, ¿no? Una voz nos responde concretamente a esa pregunta, hacer un pozo. Lo escuchamos.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 Curiosa, Pedro, ¿eh? Es, eh, para mí, impresionante. impresionante. Cada vez que la oigo... Sí, claro, y además ah, suena... A, a mí lo que me suena es que me da mal rollo. A mí me suena que... De... Claro, primero... O sea, primero la, la psicofonía estaba y hace, hace un pozo la jodida psicofonía. ¿eh? Y luego llaman a la banda para <ríe> que... ¡Para que... que... <ríe> <ríe> <Claro>, como están ahí, como están ahí en, en no, el intermedio, claro. pues tienen mucho tiempo, les suena tiempo y les da por pensar hacer cosas de estas. La última. Construí un aparato con una serie de osciladores. Aparece una voz que dice... no no, no subas tanto, pero atención, fijaos como justo cuando empieza la modulación y termina, se produce una ruptura del espacio, ¿no? De, del espacio sonoro, fijémonos como entra y cómo sale, no, no, no subas tanto eh... Hay que decirle Sergio, hay que decirle al experto, que no haga más mayonesa mientras está cogiendo sonido de la Es que grabar psicofonías y hacer mayonesa a la vez no se puede. Este programa tiene que variar ahora, eh. ¡Venga, cállate, cállate, va! Pero qué pasa, pero qué hace? No me no, vuelve que nos ha dicho la dirección que teníamos el programa aquí. Bueno, de verdad cómo te pones por nada, de verdad. Voy a poner las que os vais a ir por las patas abajo. Ah, bueno. ¿Así, por la buena? Por la buena, fuera. ¡No, ¿No vamos, Sergio! Fuera. ¡No, no, no vamos! No, no, es venga, hombre, que, que ya le estaba cogiendo gusto y al miedo. A mí me da mucha risa. A mí me hace gracia. Vuestro programa, esto me suena, ni esto me suena, ni... ni... ¿Cómo te toman los 28 de diciembre, de verdad? No, no, no, ya te ha puesto negro, blanco. Espacio en blanco.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 un tiempo, por lo tanto, pues, parte de mi es inglesa, <risa> parte de mí. Eh, bueno, el catalán, porque también estás en Cataluña. Sí, de hecho, <risa> vivo en Cataluña desde de, de siempre, ¿no? Entonces, eh, también hablo catalán, evidentemente, y bueno, Cataluña es mi, es, es, es, es mi tierra junto con España, ¿no? Bien, lo he ¿trabajabas en multinacionales y has, has viajado por diferentes países, sobre todo árabes? Bueno, he estado viviendo Inglaterra cuatro años, trabajando, y luego estuve en Oriente Medio también cuatro años en el Golfo Pérsico. ¿El Golfo Pérsico? Sí, en Irán. En, ya, ¿Y, en Irán? ¿y por qué...? Dime, dime ¿Qué, ¿Qué hacías en Irán?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 Bueno, es que no, que no hacía falta probarlo porque ya lo habían hecho los, los alemanes. O sea, que, que esto, esto lo dijo una entrevista a Oppenheimer, ¿no? Es decir, que, que, que sabían muy bien pues, pues pues lo que tenían entre manos, ¿no? Y, y, y así fue. Entonces, eh, la de plutonio, por ejemplo, eh, sí que ya los americanos llegaron a hacerla a explotar, pero todo, todo los, todos los sistemas de ignición de la bomba que tenían que trabajar prácticamente en la velocidad de luz fue, fue un desarrollo alemán también que capturaron en un submarino, rumbo, rumbo a Japón, por ejemplo. Parecen de locos las cosas que dices, pero sabemos que no estás loco, <risa> sabemos que no estás loco, es decir, eh, que los eh, alemanes habían desarrollado una tecnología muy superior a la de los aliados, porque no ganaron la guerra entonces? Sería la pregunta, ¿por qué no sí. utilizaron...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 Si tú coges Praga, de donde salió el avión, y coges Tunguska, verás que son 5.500 kilómetros. Si coges Kristiansen, sí. que es la, la base alemana en Noruega más septentrional, la distancia entre Kristiansen y Nueva York es de 5.500 kilómetros. Es decir, se si hacían explotar una bomba en Rusia, con lo cual ya hacían parar la ofensiva rusa. Eh, evidentemente Stalin, eso creía Hitler, pues avisaría a los americanos diciendo bueno, aquí aquí acaban de tirarme una bomba inmensa, ¿no? Dice, estos tíos pues pueden llegar muy lejos. Con lo cual, teóricamente, él pensó que, bueno, que pararían la ofensiva y, una, una, y se abría una, una mesa de negociaciones, ¿no?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 ...para tomar fotografías topográficas... De, de, ...del enemigo, digamos, ¿no? ...y ya estaba usando sobre Rusia... Entonces, ...entonces, ¿qué hizo Stalin? ...estalin eh, montó todo un tinglado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 Y aparece el incidente Roswell famoso ¿no? en, la, en, la, en la de 51. Entonces, en fin, esta historia que, que es muy de ufólogos y tal. ¿no? Sí. Yo lo que veo aquí es una actuación totalmente terrestre. Lo que pasa que ocultan bajo el tema marciano, que además Hollywood se pone en marcha, que decir, hay todo hay toda una...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 Quizás eh, quizás no han llegado nunca. esa es, la, esa es la otra pregunta, ¿no? Mucha gente lo cree que no han llegado. Yo personalmente tengo tengo ideas, si puede que haya alguna, ¿eh? Yo es un bluff muy muy potente, hecho en un momento de Guerra Fría.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 Y esto, y esto provocó muchos problemas pero eh, la, la idea sobre todo de la parte de Normandía era era, era era ganar tiempo claramente no claramente al coste que fuese no para, sí, para poder sí. desarrollar en cantidad suficiente armas muy modernas y muy potentes ¿no? hacemos una mínima pausa para sí. que nuestros clientes vayan eh, digiriendo todo eso <risa> que le vas metiendo sí, casi que sí <risa> ¿quieres entrar en los otros mundos? espacio en blanco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 El proyecto Thor, Kronos, son proyectos auténticos, históricos, ¿verdad? El, el proyecto Kronos es real, o sea, existe. un proyecto alemán llamado cronos otro se llamaba Thor, que es Puerta, y ligados entre ellos, además. ¿eh? Uh -huh. Y sí. no sí. se sabe a dónde pudieron ir con ese no, desplazamiento. No sabe. ¿Se Eso sabe es... que lo consiguieron el traslado?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 hasta un cráneo de 38.000 años con con un, con un disparo en la frente de un de un SIG 62 que, es, que es armamento militar alemán, por ejemplo. Eh, hasta hasta unos dibujos que hay en, en Abydos en un templo eh sí, esto, los, egipcio. No se ha visto de tan sí. Claro, con el cóptero, tanques, claro, la pregunta ah. es que vieron los egipcios, ¿no? Porque los egipcios suelen representar cosas que veían, ¿no? espera, espera, lo del cráneo, ¿se si ha sabido el tipo de calibre de bala Sí, sí, sí fue, fue fue analizado por un fuerza alemán.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 ...de gente que cava a velocidad de vértigo... ¿no? ...y llegó a hacer una, una instalación que se llama Jonastal... ...que tenía más de 25 kilómetros, ¿no? por ejemplo... pero pues bajo tierra... ...y todo esto bajo, bajo montañas de granito...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 Y ahí es donde estaba la base la quiniento la, la la base de alemana, donde estaba la donde estaba esta esta fortaleza digamos incluso Dönitz, el gran emmirnte Dönitz, dijo que ellos habían construido una especie de la en el sur para el Führer, no por ejemplo o sea que esto ya le 43 lo que lo decían, ¿no? Es una base era una base secreta. Pues sí, sí, aparentemente sí. Entonces, ¿qué confirma esto? Bueno, pues que luego hubo la operación High Jam, que comentaba yo en, en que comento en antes de 1947, hmm. y que fue una una una operación militar de tercera barcos de guerra, incluyó un portaaviones y un submarino, 5000 soldados, aviones y tal, eh oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío y, y estrictamente pues para pues para eliminar pues la base alemana, ¿no? Si ellos querían probar en, en extremo frío, podrían haber sido, pues, no sé, al, a, a Polo Norte o, sí, o a Groenlandia, ¿no?, que, que lo tenía muy cerca. Esto eran 15.000 kilómetros hacia el sur, ¿no?, sí. una animalada. Lo que pasa es que esta operación estaba dirigida por el almirante Richard Berg, que era un personaje legendario americano, un gran héroe americano como Lindbergh, con estos tíos. Sí. Un, gran un gran explorador antártico, había ido muchas veces a la Antártida. Y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 Thank uh you. -huh. Felipe, tenemos que terminar. Te agradezco los datos porque has dado misceláneas de montones de cosas que... Sobre todo para seguir investigando. ¿Alguna página web o algo para poder seguir informándose? Estar en contacto contigo, ver tus libros. No, no A ver, eh, la página Nautilus pues eh, se puede entrar en contacto conmigo si se desea. Sí. Ahí, ahí tienes información. Bueno, luego, luego páginas en Internet. A ver, lo que pasa en Internet hay mucha basura también. ¿eh? No, yo ver... me refería a comunicarse contigo si... Ah, sí, sí, sí. A, tra a, tra sí. a través de Nautilus ningún problema. Nautilus.com Sí, sí. Entráis en la página de la editorial. Sí. Y si tiene algún mensaje creo que sea, pues lo dejáis ahí. Perfecto. Felipe, todo un placer que estéis en el programa y sobre todo ha sido un por placer las cosas. de verdad, ¿eh? Y aquí el más agradecido soy yo, de verdad. No, yo te doy gracias a ti y sobre todo eh, quiero ese café que vamos a tomarnos que cuando vayamos a Barcelona juntos y, y podemos seguir charlando. Este es ya lo sabéis. Un fuerte un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, gracias por todo, eh. Hasta luego. Gracias, Javier. Claro.